Amela Gómez, vengo de la ciudad de La Paz de Bolivia, soy de la región andina y bueno estoy muy feliz de haber encontrado eh, y haber conocido a los pueblos indígenas que tenemos la oportunidad de conocer en este recorrido yo soy eh, fotógrafa y también soy arquitecta eh, pero en general he trabajado haciendo documentales de pueblos indígenas y conociendo un poco de la problemática social boliviana Y en lo que tiene que ver mi proyecto en este viaje es precisamente para conocer las construcciones territoriales de los pueblos indígenas de, de del Gran Chaco. Y bueno, en esa primera parte del viaje, del, del recorrido, he encontrado a unos pueblos indígenas que están en resistencia, que están en, en, en un proceso de visibilización y en un proceso de organización que creo que es muy importante, ¿no?, creo que por los años 80 y 90 los pueblos indígenas han empezado a salir de una de, de una de una invisibilización a las que se te, a a, los, a la que se los tenía sometidos porque se decía que ya prácticamente no existían o, o iban a desaparecer sin embargo Latinoamérica creo que poco a poco está mostrando esa cara de pueblos indígenas organizados y a mí me me hace muy feliz porque siempre me preguntan sobre los pueblos de y la organización de Bolivia que creo que se ha conform, se ha transformado en un un pequeño referente y un pequeño horizonte y eso me parece a mí eh, muy importante porque Eh, Bolivia tiene una tradición de, de organización que se ha hecho a, a base de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, con muchos enfrentamientos, con muchos conflictos. Sin embargo, después de tantos años, cuando se pensaba que era imposible y que era una utopía, ahora los pueblos indígenas tienen un poder de representación político. Evidentemente no tienen todas las, eh, las respuestas o todo lo que... Lo que deberían tener o lo que los derechos deberían asignarles, sin embargo se ha conseguido cosas muy importantes y creo que la organización no debería ser a partir de los estados simplemente, sino debería eh, trascender a las fronteras y ser... Eh, de toda Latinoamérica, ¿no? Una organización que defienda a los pueblos indígenas no solo como actores simples, sino como parte de un territorio que tiene que ser manejado y revalorizado y aparte como una nueva una nueva propuesta de desarrollo, ¿no? Que que dé respuestas a un desarrollo que estamos viviendo, que no que está eh, siendo saturado y que está lastimando a la tierra. Bueno, ese es más o menos mi proyecto y, y mis comentarios.